El, ¿Cómo dijimos que se llama el programa de ustedes? Me, eh, em, em, ¿Empecemos a hablar? Sí, sí, sí. empecemos a hablar. a hablar Empecemos a hablar, es verdad Empecemos es. a hablar ¿Ah? sí. Está bueno el nombre a ver, pues, el... Hola, hola, hola, hola ¿Se escucha? Sí, se sí, escucha sí. Estamos aquí en Radio La Retaguardia Esta vez, esta mañana de sol Con compañeros y compañeras Del programa de radio Empecemos a hablar ¿Cómo están, compañeras? Bien, Bien. compañero... ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo se siente esta experiencia radial en otra radio que no es la que ustedes habitan? Bastante requete bien. Bastante requete bien. Interesante. ¿Por allá? bien. Por allá. ¿Bien también? Mase, ¿todo bien? Acá, a ver. Hola, los Chimes. ¿El compañero? Sí, estamos acá. Empecemos a aviar y con Taonina y con Juliana y... Y bueno, estoy pasando muy bien. Bueno, me alegra mucho. Quiero que me empiecen a contar un poquito los chismes de la semana. Bueno, de los chismes de, Som de Somio Match, uh -huh. que. Bailando. De Marano por, por usuario uh -huh. que está acá, me de. Mambredi. Y Moria de. Kazán. Moria Kazán. Y Moria casa está de. Está de. Eh, no. Se está sé. Y hice cosas feas. Las o sea, feas de Mirta. ¿Cómo de no mi sé. De Mirta. No, ¿Cosas feas de Mirta, dice? Mirta, no, de Mirta. no, no es, no es por Mirta. Porque está malando más y la Coteta más uh -huh. Y cambia de Gabriel y tal quizás se, se Quizás que se se... Que con se, se se Se se uh -huh. Y acó Santiago. Santiago. Y ustedes qué piensan del programa Showmatch? ¿Les gusta? Ah, sí, no, no. no a, a mí no porque no me no me hace bien, pero uh -huh. hay muchas de peleas, mucho de mmm, pereas, uh -huh. mucho de, Cuicio. Mucho Cuicio. de Cuicio. Sí. Y la de la de las puteadas, discriminación. Uh -huh. Y discriminación, es verdad? También, sí. ¿no? y es y, un poco machista también puede ser sí eh, puede ser ver, sí. Matías Ale Matías Ale es Salé. machista no sí se Matías Ale está de, de la eh, está tomando la pastilla ajá qué pastilla la pastilla de de la ese eh, de lugar que va a ir, uh -huh. que se llama de Cina, De decidan no me sale bien bueno no importa De, de sin Cátara ¿Sí? Y Macero Me quedé contadado eh, Susana, vuelve Susana ¿Sí? Bueno Y, tam y También vuelve ¿Sí? de A las nueve De las chiquititas De eh, sí, ¿no? sí. chiquititas Ajá. Y a mí que me canta El homenaje de Gomina um, Sam Ah, cuando ah, cuando falleció eh, septiembre, que se llama sí. hoy vivirá vi, vi, 5 de septiembre, que, que justo que resulta que hoy se sería cumple sería cumpleaños de Romina Yan, la eh, la que se eh, que le fue. Le mandamos feliz cumpleaños entonces. Sí, sí feliz, cumpleaños Año, feliz cumpleaños a Romina Yan. ¿Quieren que les cantemos el feliz cumpleaños de en vivo? Sí, sí, sí, oh. sí por favor. dale. Quiero cumplea feliz, quiero cumplea feliz, quiero cumplea ronminas, quiero cumplea feliz. Bueno, la música de Charly Racida, yeah. que voy desde Teren y mm -hmm. voy camión. pasamos una canción de Charlie o la, la buscamos por ahí mientras tanto operador técnico Braulio canción la canción no voy a tren no voy en avión de Charlie García pero antes de la canción yo quería preguntarles si saben de alguien más que cumple años hoy Mariano. Mariano. Mariano quién es Mariano Mariano sí, yo, po, poder sí, tío, poder sido colo ¿Y, y no le vamos a cantar el feliz cumpleaños también sí dale Quiero cumpla feliz. Quiero cumpla feliz. Quiero cumpla mariano. Quiero cumpla feliz. Bravo, bravo. Bueno, le mandamos un saludo ¿Qué? a Mariano de Teo. Que está muy bueno el trabajo que se hace en Teo, eh. ¿no es cierto? Ustedes que lo habitan allí sí. todos los días, ¿qué opinan de Teo? ¿Qué? que yeah. sienten por ese lugar? Por ese, de, de, por ese lugar, que, eh, por el Eteo, uh -huh. que eh, es una. Es una. Intención. Es una. Es una. M, por, por, la mejor, uh -huh. por la mejor. ¿Vos qué pensás de Eteo, compañero? Y a mí es una historia privada porque me gusta, porque me gusta hacer otras Okay. Una, opin una opinión sobre Teo Y sobre lo que les brinda a ustedes Día a día, Teo oh, sí. Dale Melissa, Pensalo ¿qué? y te pasamos la palabra ¿Qué cosa? ¿Cómo sabes, la, la, institución, la institución, Teo ¿Qué? Las docentes y los docentes Que trabajan allí, las compañeras Alejandra Alejandra, Ale Alejandra Lorena, Lorena, Lorena, Lorena Lilian Liria, Liria, Rosío, Daira eh, Naila Rocio, Rocio. Rocio. también soledad. soledad soledad también caro. viene. Y... caro Carolina. Santiago. Metale... Metale milano santiago santiago, santiago. José. josé josé bueno les mandamos un saludo a todos ellos no eh, que por ahí nos van a estar escuchando no por ahí este programa vamos a poder circularlo y que que circule más allá de la retaguardia que también estén en el taller de radio de ustedes y por ahí en otros lugares, ¿no? Porque hoy la internet y los medios eh, de comunicación nos permiten eso también, ¿no? Que podamos salir un poco más allá de nuestro estudio, de nuestro piso, no solo estar en, en, en, en el barrio y que nos escuchen en el, radio, en, en el barrio, sino además nos pueden escuchar ahora eh, en, desde cualquier otro lugar. Tenemos un mensaje de un oyente. Un que mensaje nos dicen, de, de, de, de saludos Sí, no sé si es un saludo Dicen, queremos Romeo y Julieta Ah, ah sí es de, de Romeo de Romeo y de Roque es un evento eh, Hacemos todos José juntos Y después hacemos bola de sangre. Esta vez estamos haciendo De las Modas De la Sagnos de, la, de, la de de la Sagnos Ajá, ahí va Bien allá el compañero? Sí. Eh, ¿Alguna algún mensaje para, para Teo o para la institución o para las personas que allí trabajan? ¿O, o, o, o alguna opinión al respecto? Eh. Ah. Ver, siéntate allá? yo me siento acá. Uh -huh. Ahí toma el micrófono otro de los compañeros. Bueno. Yo ah lo de Teo tenemos los lunes taller de educación física uh -huh. y los y después de, de, de la cerámica tenemos de, de musicoterapia, y danza. Danza. Tango. Tango, Santiago. Y qué y qué danzan en, en danza bailando eh, bailando qué Ay, canciones y, por ejemplo música de ahora música muy vieja cualquier tipo de música bien ¿Reggaetón bailan por ejemplo sí, sí y también tenemos ah, actual no actual. Música sí. actual. y, y es el reggaetón, no el reggaetón, y, ta y también y, y también teatro teatro y ¿Eh? te ¿Eh? teatro uh -huh. de, un poco de todo y te gusta teo como institución la pasas sí, bien es divertido sí, es un lugar donde la pasamos perfectamente oh. bien porque es un lugar muy bueno teo uh -huh. porque hay algunos pues que yo iba antes a dir era era para acaso que era un despelote en cambio teo son somos todos más controlados Ajá. ¿Y, y cada tanto se descontrolan un poco Ah, pero un poco pero menos. Uh -huh. Y no y, y cuando se descontrolan es divertido o más o menos? No, no es divertido, se controlan. Ok. Pero estamos por lo menos somos más leves. Ajá, bueno. Bueno, cambiamos la música de Charlie ¿eh? de... García. chicos. Bien. ¿Qué, ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué cuentan? Bien, está bien. Con más ganas. ¿En, ¿En dónde están? Estamos en el mismo lugar de siempre. Sí. ¿Sí? No. No, no, no, no Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. no. en Radio. Radio. en Radio. Em, radio. Radio. no no Radio. Radio. Radio. No, no Radio. No Radio. Radio. No Fufa. Esto es empezamos a hablar, pero ¿en dónde estamos? ¿Estamos en el, en, en el taller de siempre? No estamos en no. el taller de siempre. No, no, no. No, en el mismo taller. No, no. no, no, no. no. no. Estamos haciendo. Empecemos a hablar desde Radio La Retaguardia. Solo a seis cuadras de donde sí, sí, sí, está el de taller de Teo. ¿De te... dónde estamos? Cerquita. Claro, claro. En el mismo barrio. Sí. Bueno, acá tenemos a Ezequiel que se va a encargar de, de conducir y de. Preguntarle a sus compañeros y a sus compañeras eh, De qué vamos a hablar un poquito hoy ¿De qué vamos a hablar, chicos? Hoy de la década los 80 Bueno ¿Cómo se hacía bueno. la radio? ¿Cómo se hacía la radio? Mm. <risa> Empezamos con un tema de Charly García ah, Como Charly, para contextualizar Sí, sí. Porque Charlie García... Y esa canción es de la época de los ochenta, ¿no es cierto? Sí. sí, sí, sí. Bien. ¿Qué otras canciones se decían, por ejemplo, en eso, en esa época? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. Eh... ¿Alguien, ¿alguien sí. había nacido en ese momento? No, no, no. no, no. ¿Te no? acuerdas de alguna? No, no me acuerdo. La época de mi familia. ¿De qué que te preguntaba? Eh? ¿Qué crees te diga? No, en los años ochenta, música. De los años 80, ¿no? <ríe> Y los anchistas me acuerdo que era Manal, Javi Martín Manal, después estaba este, esa banda que estaba Spineta, uh -huh. después había otros músicas, la pastoral, otros temas, otras bandas, que hacían este, música nacional, Charlie, estaba Papo, uh -huh. y bueno, después vendían, venían varios este músicos, estaba Fredrico Maura, no estaba pues estaba el, el, el, el de Sumo, uh -huh. también, y bueno, nada, había un par de bandas que estaban muy buenas de aquella época. Y bueno, después empezó lo que era el te, te el metal. Uh -huh. Empezó a venir Orcas, empezó a venir Malón, malo, Hermética, ¿sí? un par de bandas más. Venían bandas eh, muy conocidas del, que no eran acá del país. Uh -huh. Me acuerdo que en el, en el 92 había, había venido por primera vez. Mira, te, te voy a decir, mira, la primera banda que vino fue el 26 de junio del 92. Cuando vino a esta banda que tanto a mí me gustaba los febrés de Estado de Ferro, no, sí te acuerdas de cómo se es estaban no, sé, Iron, ¿cómo se llama? Iron Maiden. Iron Maiden. Que fue una banda. Una la verdad que fue una la, la, fue una de la, las la, la bandas que más me gustó en la vida. Uh -huh. Me encantó los temas que hacía. Ahora no sé sí, si sí, siguieran tocando, no sé, pero. Siguen sí, tocando Pero después bueno, empezó bueno, a venir Mega, Megadeh. De... Sí, sí, ah, no sé, me sé, gustan, sí. Después... Disculpad que sí. te interrumpa. Después pasé Megadeh, de, venía Pink Floyd también. Uh -huh. Varias, bandas muy conocidas de la que es el. De la música nacional extranjera ¿no? del rock, y bueno, después, bueno, después ya uno, claro, uno ya va teniendo la experiencia de tantos recitales, tantas bandas. Después, ven, ven esta banda legendaria de, de España. Se ¿Sí, esta banda Barón Rojo, sí. una banda muy, muy conocida de España. Ajá. Me acuerdo que una vuelta le hicieron, le hicieron una, una nota a ellos y le preguntaron que por qué cantaban esas, esas canciones. Y ellos decían que como que la gente estaba enojada porque can, porque cantaban canciones, ¿cómo se dice? Cantaban canciones de protesta. De protesta. Y ellos como que se expresaban así, ¿viste? Ya ella tenían su su su, su temática, ¿entendés? Uh -huh. Charlie García la... cantaba canciones de protesta. Eh, sí, Charly García sí cantaba canciones de protesta. Bueno, en la época de los 80 hay mucha música, ¿no? De la de los 80 de, de que, que es música de protesta, quizás también por Por, las, por la situación política ¿no? que se sí, vivía sí, en ese sí, momento sí, no sí, sé si sí, nos sí. quieren contar si, si recuerdan un poco de esa situación política de los 80 yo lo único que recuerdo es la política que soy, me dijo que vos lo único que recuerdo que que había músicos acá en la Argentina que ¿cómo te llamas? que se iban del país uh -huh, que se claro estaban estaba muy insiliados muy por Fito, Charlie sí. Mercedes Sosa otros músicos más ...porque acá no los querían... Uh -huh. ...porque pensaban que cantaban canciones de protesta... ...hacia el país... Uh -huh. ...entonces como los militares le tenían decían ...bueno pues no cantar esto ni esto ni aquello... ...entonces con lo, con lo, si cantaban una canción que hacían... ...ya se tenían que irse de acá del país... ...y muchos se han ido... ...por ejemplo Sumo se fue del país... Uh -huh. ...y otros músicos más, no sé quién... ...muy conocidos... ...claro, acá como bien decía el, el abuelo Walter... ...le dicen el abuelo, ¿no es cierto? Sí... Eh, ...en los 80, cuando empiezan los años 80... Todavía en dictadura militar, ¿no? Desde el año 76 hasta el año 83. Sí, sí. sí y, claro. y bueno, y allí vuelve la, la democracia sí, con sí. todas sus cosas, ¿no? Sí, sí bueno. eh, ¿qué, qué ¿Recuerdan algo más de, de lo que hayan charlado sobre, sobre esa época? Yo no recuerdo nada. <risa> yo, yo me acuerdo mi <risa> también. Sí, sí, ¿no? Yo lo que, lo que me acuerdo fue cuando... También sí, me acuerdo que mi madre me contaba que, que había, había, había habido un lío... bastante tremendo con los con los políticos sí. porque no, no, no sé si en el 76 corregime igual, bueno, no sé si me equivoco Ajá. que con lo, que, que los militares salieron a la calle, viste, agarrar a los que estaban por ahí, a, a la gente, gente. pasaban sí, los gente. aviones por arriba me acuerdo cuando le agarraron a este político que, que, que lo mataron, no sé si fue muy conocido, no sé cuál era no sé si era este ¿cómo se llama? López, ¿cómo se llama? López Rega sí, que los militares sí, lo, sí. Lo, lo agarraron y lo mataron bataron varios varios políticos más y mucha gente más que hubo muerto muerta, mucho preso, muchos presos muchos gente como se llama muy desaparecida. Sí, ¿sí? No pueden ni, ni, los haceros, chicos, ni hacer bailes Sí, gustan, sí, no cierto. No pueden hacer bailes. Hacer bailes? No, hacer bailes? no, no vale, nada, vale, se puede vale, hacer nada. Vale, sí, sí, vale. No lo no supieras. O sea, aparte que no, venían los militares y cerraban No, pero hay que estén tronca. Aparte que iban iban a las iglesias. y sacaban cosas, saqueaban, las, las quemaban claro. y sí. eso me dejó muy, muy marcado, me dejó, toda la vida me dejó marcado pero lo que no entiendo es por qué tuvo que suceder todas estas cosas ¿me entendés? Facu, vos qué opinás de, de esta época de los 80 tan marcada por, por algunas cuestiones, acá como decía el compañero, desgraciadas, ¿no? Y sí, me, me gustó ¿Y la música? ¿La música de ese momento? También. ¿Y qué, qué más recordás de que de, de lo que hemos hablado en aquel programa de los 80? O en este, ¿Lo están preparando el programa de los 80? ¿O, es el, o ya lo hicieron? No, lo no, no. Preparando. ¿Lo están preparando? No, no, no. Sí, está No lo preparamos, pero estamos. Esta es como una previa, entonces. Sí, sí, sí. Bien. Se habla del fútbol y todas esas cosas. A ver, y ¿qué pasaba con el fútbol? En ah, esa época? el Boca, eh, el Tenemos un amigo acá. ¿Qué pasaba en el fútbol en los años 80? Eh... No, no, no sé qué pasaba. ¿Qué pasaba, Mati? Que si salió campeón. ¿Quién salió campeón? Boca. ¿Boca? ¿Quién más salió? ¿Boca ¿No solo salió campeón? No, Rive. No, Rive no salió campeón. No. <risa> no <todavía risa> Tensión, tensión en el programa. ¿Acá el conductor? A ver, sí. No, yo ya bien, por ¿Y Jorge? ¿Qué nos cuentas, Jorge? Ando, ando bien. De esta experiencia radial. No cuento nada, no, es lo mismo. Muy, muy buena. La están, pa mí. ¿La están pasando mal? Para mí muy buena. La están no. pasando re lindo. Ah, no. sí, sí. No, no, lindo. ¿El Fagú, vos la estás pasando bien? Mire, mire, está bien. bien estoy, sí. Bueno. sí, yo también. Es más pequeña esta radio que la de ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, un sí, poco más sagrando, sagrando gente y eso. Sagrando sí, una familia. Más, más grande. <risa> <risa> ¿Cuántas personas tiene la familia? 18. Somos 18 ahora. ¿18? Más toda la gente que y, trabaja allí que son. Sí. Y dos conductores. ¿Quiénes son los conductores? Eh, yo y yo Y yo y, y, y, y otra chica más. Karina. Opa, tenemos otro mensaje de un oyente. Que dice, ¿qué recomiendan hacer en este día de sol? sale al parque, se va al mate y todo, tomamos hasta ahí. Bueno, ¿me invitas Sí. Me gusta Sí, sí. salir ¿Sí? al parque y y tomar mate, jugar con los nenes. Ajá. Para sacarlo. Y a las pelotas y todas a esas cosas. A las pelotas. ya viene la primavera. Plata. Por eso estamos en la primavera, por eso. ya o sea, se viene la primavera. Se viene, se viene y Facu recomienda. Se viene y Ya. Ya mira. Ajá, el 21 y El 21 Salimos de picnic El 21 Y vos recomendás jugar a la pelota Sí El abuelo, ¿qué recomienda en este día soleado? Comida mira para mí Lo que más recomiendo día es Que bueno, con uno, con uno juega al fútbol Que ¿cómo se llama Que trate de jugar tranquilo uh -huh. ¿no? Que trate de no golpearse con el que está al lado Con el, con el que tenés el, el, el como Digo yo, enfrente uh -huh. Porque a veces pasa, viste, ¿me entendés? A veces pasa que uno juega al fútbol y sin querer te viene uno y bueno. Imagínate que te va a trabajar y vos no lo ves y bueno, te agarras sin querer, bueno, y a veces te la llevas, como digo yo, de, de, de arriba, ¿no es cierto? Es verdad. Porque vos fíjate yo me voy cuando Maravano jugaba en Italia. Uh -huh. Vos fíjate que a le, le pegaban tanto, tanto, que no lo podían tirar al, a él, ¿me ¿no entendés? Porque como Maradona era tan, tan, tan, tan habilidosa con, con, con los pies. que pasaba uno pasaba dos ...bandeando dándolo tres al lado de David y ya viste como lo que agarrar y al último bueno al último ya lo agarran casi a la final de, de, de, del área uh -huh. bueno también al último agarraban y lo, y lo, y lo tiraban uh -huh. y bueno y después me acuerdo que Madonna era era, era era era muy pícaro era era muy vivo Por, porque vos fíjate que los arqueros hoy en día viste, era como que se movían uno al otro viste cuando tiraba tiraba el penal Y el ah, para que no sabía para qué lado se iba a del lado izquierdo o del lado derecho. Ajá. Y este agarraba, como, este agarrado, como lo, lo miraba de frente, le tiraba al lado de la salida y se la mandaba. Uh -huh. Hacía muchos goles. De... Se me ocurre que cuando decíamos qué pasaba con el fútbol en los 80, ah, el fútbol, el fútbol. Argentina en el año 86, ¿Argentina? Sí, sí. sí. ¿Salió campeón? Sí, Salió campeón. No. sí ¿Saben, sí. ¿se acuerdan en dónde era el, mundial? el campeón. En el Estadio Azteca de, de México. Estaba en el, el... Estadio Azteca en México. Sí, sí. ¿Y contra quién? contra Alemania, después, Alemania. Eh, con varios equipos de Europa, con, con los ingleses al último sí, y recuerdan con qué parte del cuerpo no, bueno, con qué parte del cuerpo metió el gol Maradona contra los ingleses con uh, con el codo con uh, el ah, con la, con no, la pero, mano co, pero digo con qué parte del sí, cuerpo con sí, sí. la mano con la ah, mano sí con la mano sí, Dios, con, con la, con la, la mano, mano. Y eso estaba mal <risa> bueno, puede ser que esté mal, pero... Sí, lo igual. Más de uno lo gritó ese golpe, parece igual. ¿no? Sí, sí, seguro, sí, sí, sí. sí. No, creo, no creo que nadie se haya quejado de la legalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Para nada. Tenemos otro... Ahora un pedido de un oyente sí, sí. que dice... Queremos que el locutor cante samba y acuarela. Ah, <risa> ah mirá. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para sí, mí dice... Le ponemos un, un karaoke ahí. Si me lo pones se, <risa> ¿Se puede acercar un poco más el locutor al sí. micrófono? Sí, sí. ¿Puedo Pero no. Con tu pollera que vuela. Caray, bailo esta zamas sin, sin prisa. prisa. movimientos me llevan como un cometa en la brisa tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa y me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento Esta samba, chamiel. Hacer una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Dar con tu acuarela, mis casos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecer de samba entre tu brazo. Hacia tu cuerpo Que vuele Una florcita del pavo Entre los montes florece Una florcita del pavo Entre los montes Monte floreciente Siguiendo la samba sigo acurrucado en tu pecho te enredo con mi pañuelo me enredas con tu silencio te tatasa me enredas con tu silencio esta samba, chamiel te hacía uno que era en la distancia serte el amor en las mañanas de Santiago pintar con tu acuarela casos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer de samba entre tus brazos... ¿Cómo, ¿Cómo volvemos a este momento emotivo, abuelo? Abuelo Por el camino me voy No tengo apuntes ¿Cómo es de pedir perdón? Sí, así ya, este me de Pedro. Pero digo, ¿hay forma de pedirle perdón al operador técnico sí. que se equivocó? Sí, sí, sí, sí, Se puede equivocar Sí, se busca. Sí, sí. ¿Cómo voy a lograr todo lo que tú me quieras? ¿Cómo no quieres con escuchar? Como este fuego lo que desvelas Pero de ser tu amor no hay más Como no besar sangre lo que te quiero oh, cómo el en tu corazón Cómo se sabe que todo como esto. ¿Qué razones de donde vino? Qué más, qué más tienes toda tristeza, que se pone cada vez peor. Oh, qué más ¿Por qué vas? ¿Por qué me vuelve a perderte? ¿Por qué es así? ¿Si no hay querer pedir perdón? cada vez peor Oh, que más, que más con el pente de te amarte tengo que decir que ya no hay forma de pedir perdón como no me quiera. arto con su son Como este el que desvela Se emociona, se emociona. Hay gente llorando se acá afuera. Está muy emotiva la cuestión. Está muy emotiva. Eh, lamentablemente eh, sabemos que en un ratito nos tenemos que ir, ¿no? Sí. Porque se sí, viene sí, la sí, hora sí. del almuerzo. Sí. Almuerzo. Ah, sí, se, creo que sí, nos invitaron teo. a comer. Teo. Eh, sí, vengan si quieren. ¿eh? Entero. En <risa> vamos a ver venga, si, re, si estamos venga, invitados. Venga. venga. Eh, no sé todavía. Es una sorpresa. <risa> ¿Qué vamos a comer a ver? Pollo. Eh, pollo. Hola. La mostaza. Ah, bien. Hay sopa y pollo con tortilla de verdura. Sí. Hay sopa. Y fruta. Y fruta. O sea, a y fruta. le gusta, dice, también. Bueno, perfecto. Fruta, buenísimo. Sí. Le, eh, como, bueno, cuando empezó a suceder esto de que, de la, esta cuestión musical, que fuimos dándonos cuenta que todos tienen sus dotes musicales sí. y que aparte tienen ganas de mostrarlo, claro. y está sí, muy bueno, sí, sí, por sí, lo claro. tanto hay que Yo hacerlo. Que ¿Viste? Bueno. <risa> eh, nada, nos damos cuenta que todos todos y todas quieren cantar, pero que estamos eh, un poco apretados con la cuestión horaria. Sí, sí, sí. Claro. Por lo tanto, les vamos a invitar a que pasen al estudio, nos nos achicamos así, y nos vamos despidiendo de este programa. Eh. Diciendo quizás unas palabras, cada uno, cada una que, que diga unas palabras breves, porque somos un montón, ¿no? Eh, pensando en una, una algo que le queramos decir a la gente, a nuestros oyentes y a nuestras sí, oyentes. Sí, sí. Algo lindo, algo feo, algo no, reflexivo. No. Algo para que haga este día o, para sí. que, o, o una recomendación para la vida. Eh, empezando acá por el compañero Facu. Sí. Eh, bueno... Eh, quiero mandar un beso a mi mamá, uh -huh. a mi papá, a mi a, a mi hermana, uh -huh. a Flor, a, a Luchi, y bueno, quiero mandar un beso para todo para el Grillo que, que quiero mandar a que mandó que se llama eh, eh, Juli uh -huh. a, A, a, a Julia a, a Carolina que que les quiere mucho y, y bueno, cha, cha. bueno saludos para todos ellos y sí, escuchado sí, sí. la radio, el radio. El... muy y bien yo un saludo porque mi hermano puso un negocio en casa Ajá. y estoy re contenta que estoy con mi hermano con negocio y estoy ayudando con ellos. bueno, éxitos ¿Sí? ojalá que, que vaya claro. muy bien sí, sí. abuelo abuelo ah, Bueno, nada, yo quisiera agradecer a todos ustedes por haberme invitado acá con los chicos y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Bueno, espero que algún día podamos venir un día acá y cantar con vos. Totalmente. Con tu banda, bueno, nada. Ojalá que se repita y bueno, que como te decía recién, te voy a dejar una, una pequeña consigna. Uh -huh. Este Yo, lo único, yo lo, lo único que deseo, que, que pido, que, que este país que está tan... tan lamentablemente crítica que podamos ir adelante, que tengamos laburo y bueno, nada y que, y que el señor presidente piense por los jubilados, ¿no es cierto? que realmente la están pasando mal, ¿no es cierto? porque vos fíjate que todos vos fíjate, vos fíjate que el dólar ha subió demasiado y esas cosas a uno lo ponen mal, ¿no es cierto? entonces, este, ahora lo que yo pido es eso, que el país cambie, que Que la gente también cambie, que la gente piense un poco eh, que hay lo tiene para comer, que no tiene techo, ¿no es cierto? Y bueno, mi deseo es que el país cambie salga para adelante. Nada más. Bien. Coincido en la consigna y, sí. y ojalá que, que así sea. Sí, ojalá. Sí. También hablan de los aborto, también están hablando de eso por lo que para que, los, que las chicas que tienen hijos que no aborten y que eso. Bueno, bueno yo. yo quiero decir para, y quiero decir algo para Canonina. Carolina, si estás ahí, <risa> Caro, yo te quiero mucho. Yo te amo. <risa> te amo. Te amo toda mi ánima, ah, Y bueno. Walter Yo te amo, me no, quiero casarme con vos Bueno, dale, dale. y Uy. nada más. Proposición de casamiento en, en vivo. vivo. Me quiero casarme con vos y yo te amo tanto. Yo también. Loco. Y porque me hacés desde esos lados. No, bueno, yo te yo amo. Que se a, a mi, Por mi mamá, estaba de trabajo, por no mi papá, no cuando falleció. No hablemos de eso. ¿tú? No, por favor, cambiemos de otro tema. Por Cada uno. Porque no cae mal a mí. Bueno, saludos, pero a familia, pero no, quiero, yo no. quiero mandar el saludo a mi papá, uh -huh. nada más, bueno. cuando falleció. Vale. se hace que Laura, que se siente 7 no tiene... Bueno, bueno. Que no tiene... No, tengo que bueno, eso ya no basta, me Perdóname. no sé Perdoname. No, bueno, yo te perdono, <coughs> para, para el Teo en el centro de los uh -huh. que soy la mejor, bueno, nada más, yo... Y esperá, saco, esperá, esperá. Sí, sí. nada más, porque el testigo es, es una masa. Y una persona que hoy no vino, que es mi novio, se llama Matías, pero hoy no vino. Tenía ah, bueno. que ni por porque también es de la radio. Me Un besito. Palabra, sí. Bueno, nada más, una palabra, Walter. a decir una palabra más? Sí, sí. Bueno, este. Este. Eh, el año que viene. Todos tenemos que votar para el presidente... ...porque este gobierno hizo, es un desastre... Sí. ...porque hizo las cosas muy mal... Se ...porque van, solamente ¿sí? lo hizo para los ricos... ...y, y hay que... Y, ...y los votos no hay que decirlo... ...porque son secretos... ...y todos lo que votan votar... Para, ...y aparte... Eh, ...el país, está la miseria... ...está peor que la época de los militares... ...peor que la época de Alfonsín... ...y peor... y peor que la época de Menem y, y ojalá que vuelva a ser como la época de Cristina que era como la época de Perón eh. <risa> y aguante aguante aguante Macri ¡upa! No no que no bueno que no Macri, no. Que que Macri no es un de este gobierno de Macri es un desastre por eso solamente para los ricos y no se no. estafó a los pobres Y a Cristina, si no la aguanto más. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno. bueno, no hablamos de partido, de la política. Eh, bueno, yo. No. Sí. Quiero sí. que Quiere... Facu ¿Quieres decir una cosa? A ver, Eh, Bueno, ¿Sí? quiero que me den a. A Carolina, que. Ajá. Que. Que. Que eso buena. ¿Sí? A, a Juli, a Juli. A Juli, yo no quiero mucho. ¿Sí? Y Juli, sí si soy. Mira, Juli. yo soy hincha de soy el fierro vos sos hincha de ferro sí yo ah caemos pero bueno hincha de ferro lindo lindo digo bueno bueno yo mando bueno saludos a mi familia como siempre y a todos los que me conocen a mis hermanos Y a una gran profesora que me, me, me ayudó a cantar. Y bueno, eso te lo debo a vos, Caro. Así que muchísimas gracias. Te quiero mucho. Así que bueno. Y después, bueno, a, a mi profesora que está aquí también. A, a la de Mural. Así que bueno, eso. Les agradezco. Nada más. Yo quiero decirte a Carolina, yo digo mucho. A Gabriela Pérez. A... a... Ay, no, este me aposó. Estoy angustiado porque. Marcelo es mi potio oh, bueno. y ah, mi sí, familia. Nos ya no, no, no, no. gracias, música. Qué lindo. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué música? Vamos, César, lo quiero. A César. Y a, y a creo que ya a Bastián, que lo quiero. Va. Ah. Se quieren mucho, ¿no? Ah, sí, yo voy a pedir un tema para ustedes, si me dejas. Sí. La pero, ¿Vas a pedir un hay... tema? Para ustedes, bueno, hagan, ¿no? pero con el tema cerramos. Antes vamos sí, a sí, dejar sí. que cada uno termine de hablar, ¿te parece? Sí, sí, sí. Igual decimos qué tema, ¿eh? a ver. Un tema de, de Malón, en oh, Vigo. El regreso de Malón, ir, ¿no? en Vigo, dale. Para ustedes, chicos. Chao. Jorge. <risa> un saludo para todos. Bueno, en la buena semana, la vamos a verle. Bien. Y aguante boca. Y aguante boca dice para acá boca. también. Bueno aguante River entonces. Ay, ya, ¿eh? River, más o sea. ¿Qué? ¿Un saludo o algo que quieras decir una reflexión? ¿Qué reflexión? Sí. Si quieres hacer acá alguna reflexión como algunos hacen sus reflexiones políticas, otros mandan como saludos. Que, que como, como por ejemplo eh, de política. Uh -huh. Que sabía que se murió Macri. ¿Se uh, murió? Macri. <risa> <risa> no. Hay gente festejando no, la calle ¿es verdad no, esto? Dice Macri. Bueno, Macri no vamos, no, dicen que. Sí. No, no sé. Dicen, murió. dicen que se va. Dicen que así se dicen, va, guau. Wow. Se, no se, no se quiere retirar. ¿Se quiere retirar Macri? No, Macri no. Y este programa va a terminar con. Yo no sé, porque no digo nada. A mí no me gusta Macri. A mí tampoco, chico no. No, pero hay gente que votaron, pero no sé por qué. Ni voté así que. Y, y cuando, cuando renuncie Macri, lo primero que va a hacer es que se va a ir a Italia. Seguramente. O, o algún otro. Bueno, yo quiero que ya Macri el mejor de mejor de presidente. Nada más. Y quiero que se vaya a Cristina. Nada más. Vos no lo dirás porque sos hincha de boca, ¿no? Ah, porque sos hincha de boca lo decís. Bueno, pero bueno no es lo mismo presentar un club que presidir un club que presidir un país, me parece. Sí, y el tema la del que va a el... Bueno, Muy. ¿vamos cerrando? Sí. Sí, sí, sí, sí. Vamos cerrando, sí, sí. Vamos cerrando porque es un tema de Estrena llama de Bahía el tema Y gracias por venir acá sí, en la radio abrir, y bueno, gracias por, por invitarnos. Gracias. Por, así, que gracias, Muchas, Josefino Josefino. así que. Gracias, vino y así que. Muchas gracias a ustedes por no. venir. Eh, esperamos que las dale. estén pasando bien, dale. las sí, hayan pasado sí. bien. Sí sí, sí, sí, sí. Y que, bueno, pueda seguir como una primera conexión para que después, algún sí, día, sí, sí. nosotros vayamos allá. Sí, sí. Y, y vayamos sí, a ver. Sí, bienvenido para que vaya sí, sí. Teo. Sí, sí. Así sí, ya. Y teo, teo, teo. Y Está abierto. Y que ustedes teo. puedan venir también. Dale, dale. ¿Listo? Dale, dale. No. Mandamos saludos, general. Chao. Chao. I love you.